Bueno, por poner un poco en antecedentes de su situación eh, de salud, tengo que decir que Miquel Gil Cervera lleva encarcelado desde el año 1992. Un año después presentó su primera crisis de ansiedad, siendo desde entonces tratado farmacológicamente. Este tratamiento es controlado desde los servicios de tratamiento penitenciarios y en ocasiones consensuado con sus médicos de confianza. Desde 1996 está diagnosticado con patología ansioso-depresiva y trastorno de la personalidad de base motivado por acontecimientos traumáticos, según el psiquiatra de la cárcel de Fleury. A partir de 1997 se suman a su diagnóstico varios problemas traumatológicos, como una meniscopatía interna, artrosis o cervicalgia, que le han provocado una progresiva acogera ...dolores continuos e imposibilidad de realizar algunos movimientos. Desde su ingreso en prisión han denegado el permiso de asistencia a tres psicólogas diferentes... ...y a varios médicos de su confianza, por lo que no se ha podido atender continuamente ni debidamente... ...tanto por las denegaciones como por las condiciones de las visitas de las mismas... ...que siempre son eh, intervenidas, tenemos prohibición de hablar en euskera... Y tenemos siempre presencia de un funcionario. Los abogados, por la gravedad de su enfermedad, pidieron la libertad condicional con la aplicación del artículo 92, el cual ha sido denegado en el año 2007. En febrero de este año denegaron la petición de traslado a la cárcel de Pamplona para su correcta asistencia. Y ese mismo febrero también denegaron la entrada de su médico de confianza y de su psicóloga de confianza. ...el interno ha interpuesto por la escasa asistencia médico-psicológica que padece... ...dos denuncias que han resultado infructuosas. Con todas estas denegaciones y obstáculos... ...han provocado un grave empeoramiento de su situación anímica... ...hasta llegar la semana pasada a un intento de suicidio. En junio de este mismo año, el psiquiatra de la cárcel de Zuera... ...que es donde se encuentra actualmente... ...realizó un informe donde destaca... ...la evolución ha sido de progresivo empeoramiento... Y en los últimos meses hay ansiedad intensa, no puede dormir, tiene distorsiones cognitivas y síntomas somatomorfes. Hay también episodios disociativos. Destaca además que la situación de permanencia larga en la cárcel agrava su situación emocional. Nosotros no podemos sino subrayar el hecho que la enfermedad mental que padece hace incompatible su permanencia en prisión. Más debido a su empeoramiento progresivo motivado por las condiciones de vida del régimen penitenciario. Su puesta en libertad, además del reconocimiento de un derecho que le corresponde, garantizaría el correcto tratamiento y estabilización de su situación anímica y emocional.